nota claramente, eh, eh, por, así decirlo, el, el matrimonio entre, entre lo que es la clase dominante local ¿no y la política, tanto de, por parte del gobernador Morales como por parte de, del gobierno de la Nación, de, de Mauricio Mati. Sí. Y de todos, claro, de todos los edades los, los, los, que, que ha puesto ahí en su gobierno, ¿no es que lo único que le interesa es el desmedio de la clase trabajadora, el desmedio del pueblo, satisfacer nada más que sus apetencias económicas, endeudando nuevamente al país, generando miedo en la población y gener generando hambre desde toda la lucha de todo el país, no solamente de Ledesma, Ledesma nos toca porque bueno, estamos en un lugar emblemático, ¿no es cierto? Pero... Pero esto también se hace en nombre de todos, de todos los compañeros, de todos los trabajadores, de todos los luchadores sociales.